...publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo... ...además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy, gracias a la distribuidora Tundist... ...comenzamos con Backfish... ...dúo de improvisación formado por Michael Fischer... ...al saxo Tenor y feedback... ...y el baterista argentino holandés Marc Baiani... ...en esta ocasión también se une el contrabajista brasileño Vinicius Cajado... Más información en www.traiton.org Otra novedad de Toondist es The Grove Correl, que contiene cuatro piezas improvisadas por Huip Emmer a la electrónica y Gus Janssen a los teclados. Más información en www.toondist.nl. Cambiamos de tercio para escuchar parte de Áridos y Duplicat, los dos trabajos colaborativos entre Pelayo Arrizabalaga y Eli Grass. Pelayo es pintor y ha formado parte de bandas míticas como Clónicos, con quienes ha publicado varios discos, habiendo colaborado además con infinidad de artistas. Principalmente toca clarinete bajo, saxo, elementos electrónicos y discos de vinilo alterados. Eli es fundadora de la Olla Express y el Festival Nonologic. Diseña, escribe, realiza ediciones singulares, talleres y charlas, además de muchas otras cosas. Principalmente toca guitarra eléctrica y multitud de ingenios sonoros. Más info en www.eligras.com Aridos también se publicó en el sello Alina de Víctor Sequi, donde también recientemente se ha publicado Numarek 23, colaboración bajo el nombre Visual Noise entre Ricardo Marichal al saxo tenor, David Paredes a la guitarra eléctrica y sinte modular, David Perreco a la batería y percusión, Jexta Lara a la voz y José Pepucho Hernández a la batería y percusión. Vamos a escuchar a continuación una muestra. Tras Visual Noise escuchamos un breve corte en formato grabaciones de campo de otro disco reciente en Alina entre David Paredes y Andrea Centi. Más info en alinamusica.blogspot.com Cerramos el programa de esta semana con No track incluido en el último disco hasta la fecha de Luke Vivert, al que estuvimos viendo hace poco en la Sala Villanos. Más información en www.luckivert.com